venía bajando durante el año pasado en un mes en un año recordemos eh, pandemia de por medio cierre de muchas actividades no o, o, o un, un descenso digamos en el nivel de la actividad eso después se empieza a recuperar pero ese índice esa inflación interanual cayó hasta noviembre al llegar al 35,8 interanual no pero de ahí mes a mes Nosotros vemos que seguí incrementando, 36, 38, ahora 40, ¿no? La entra no a sea, la inflación de los últimos 12 meses eh, vemos que se viene incrementando en, en los últimos meses. ¿Qué hay detrás? Detrás, bueno, hay una disputa por eh, el reparto de la torta, vamos a decir, en términos gráficos.